ティリティーティリティーティリティーティティィリィティリティィリィティリィティィィティィリィティィィティリィティィリティ Un minuto sobre las ocho de la mañana, son las siete y un minuto en Canarias. No sé si suena o no suena. ¿Esto suena? ¿Estáis convencidos de que suena? Sí. ¿Sí? Sí. sí. Bueno. bueno, pues aquí arranca esta aventura que se llama q u e Radio, que a partir de ahora les acompañará en Madrid e 596.7 y a lo largo de toda España en muchos puntos del Dial. Durante esta jornada y las que v i e n e Pondremos、eh, en la página web querradio.com, que ya está en funcionamiento todos los d i a l e s Estamos en querradio.com. También se nos podrá escuchar a partir de ya en qué punto es, que es nuestra web. Este es un arranque extraño, especial. Está medio equipo aquí、eh, acompañándonos y yo quiero que me vayan contando alguna de las cuestiones importantes que vamos a hacer. La primera voz que vais a escuchar en esta radio es la de Sergio Labrador, que está por aquí, cruzadito de brazos. Ponte al lado de un micrófono. Y vamos a escuchar cómo suena la voz que va a hacer a partir de hoy, las mañanas, hasta que se estrene el morning, el próximo lunes. Hola Sergio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, con g a n atención. ¿Tienes una cara de nervioso? ¿Estás、bueno, nervioso? d i r é que he dormido cerca de o c horas. h ¿Ah, o He ¿sí? tomado un buen café y un buen desayuno para arrancar como, como se merece. Pero cuenta cerca de o 8 horas como si fueran poco. Bueno,、eh, para mí son suficientes, son más que suficientes, ¿eh? Bueno, el lunes arranca、eh, el morning con Alberto Lezaun, que está por aquí con la cámara en la mano. Hola Alberto. Buenos días. Estos momentos hay que inmortalizarlos siempre. Es el nacimiento de una radio. ¿Habéis estado en alguna, chicos? ¿En el nacimiento de alguna radio? En alguna que otra, como s ya ¿Cómo? con experiencia. O sea que esto s a b í a de lo que va, ¿no? Pero esto, esto va en serio, ¿no? Esto va muy e bien. Esto, esto, esto va en grande, ¿no? Esto, esto, esto va muy, muy, muy heavy, ¿eh? ¿eh? Está por ahí también Clara, que va a ser vuestra compañera, ¿no? Clara b e l l e s t e r o s q u e e s Que es de la casa. Hola, Clara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Nerviosa? Pues no, dispuesta a partir del próximo lunes despertar a estos dos compañeros y a traerle mucho café a Alberto. De, lo, de los tres,、eh, ella es la única que, que no es dormilona. La única que tiene buena cara, aunque haya dormido, ¿cuánto? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Cuatro, quizá hoy. Y Sergio y yo somos todo lo contrario. Sí, a dormir. Así que, así que va a ser ella la que nos va a despertar. <risa> yo con cola cao, por favor. Bueno, el qué morning arranca el próximo lunes a partir de las seis de la mañana. Eso es, desde las 6 y hasta las 11, me n o s u n a en Canarias. Eso es. Y vamos a pasarlo de bien ahora. Bueno,、Uah. a ver si eres capaz de superar esto que voy a hacer ahora. A ver.、Eh, ¿Sabéis que、eh, hoy se estrena Herrera en la COPE? ¿Lo sabíais? Sí, sí, sí. Y que ha llevado a Pedro Sánchez. También, sí. sí no、sí. ha tenido narices de llevar a nuestro invitado. Ah, yo lo sé. <risa> Presidente, buenos días. Buenos días. q u e d a n como estamos. Un placer, señor Zapatero. Igualmente, pero esto, una pregunta: ¿esto qué es? ¿Esto es radio qué? ¿O qué radio?、Ah, ¿Qué radio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Pega, ¿eh? ¿Qué Pega,、radio. ¿qué? Hombre, usted ya no tiene mucha mano. Quiero decir, también bueno, es verdad que el caché、eh. que, nos, que nos ha dado la casa nos permitía a Zapatero y poco más, Hombre, pero es un placer、favor. que usted esté aquí. Don David,、consciente. el que tuvo, retuvo, y no me puede hacer usted de menos, ¿eh? Por favor. ¿Cómo ve este nuevo proyecto? Me ha,、cómo? me ha tocado madrugar. Es verdad, es verdad.、Ah, es y he n bicicleta, he venido. Bicicleta, estas de, de la Carmena. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo ve el proyecto? Analícenoslo. ¿eh? Eh, ¿Qué radio? Bueno, es una pregunta que a mí no me toca. Creo que debería de responder usted. ¿Cómo lo ve usted? Bien, hombre, yo lo que pasa es que no veo. Nos ha mandado el currículum de, de Aido y de Bajín, pero no sé yo si vamos a poder hacer algo. Hombre, Aunque sea Pepiño, Caldera, alguno. Teníamos una cartera de ministros. <risa> Bueno, que、eh, mándenos un mensaje, deseenos algo en esta nueva andadura, presidente. Te deseo lo mejor, que sea como fue mi gobierno, por lo menos de ahí para arriba. Hombre, si no s desea como fue su gobierno,、eh, en fin. Bueno, que sí, un aplauso al señor presidente. Gracias,、pues、gracias. gracias. Hacía gracias. por lo menos cuatro años que no me daban un aplauso. <risa> Casi que le invitaban una radio. Bueno, que arranca, que radio, vamos con la g o z a d e r a vamos a ponerlo un poquito, vamos a disfrutar. Y sí, sí, sí, sí, está, está preparadito ahí. Javier González está en el control técnico、eh, ahora mismo, pero no ve, no ve, porque se nos ha hecho mayor <ríe> desde que empezó. <ríe> ¡Qué radio! Se nos ha hecho mayor. Vamos a poner un poquito de la gozadera y después vamos a irnos con lo que más me gusta de este mundo, que es la primera cuña. Eso es espectacular. Me, me ha gustado mucho e l a r r a n q u e ¿eh? Ha salido todo fino, fino, filipino. A mí me ha gustado que sonara. Anoche no las tenía yo conmigo. Eh, ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Vamos a bailar. Venga, arriba.